amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? Un nuevo día, un nuevo día. La verdad es que muy lluvioso en nuestra zona, Suponemos que no será igual en todo el país y en otras partes donde os escucháis, pero aquí está lloviendo y lloviendo en serio, es decir, que está lloviendo fuertemente. Pero nosotros estamos igual de felices, igual de contentos, Eh, nosotros no nos mojamos dentro del estudio, como es lógico. Y comenzamos, comenzamos la edición de hoy, segundo día de la semana para nosotros desde el punto de vista radiofónico del programa Entre Amigos. Comenzamos, queridos amigos, una nueva edición matinal de Entre Amigos. Son sobre las 10 de la mañana, pasan dos minutos y comenzamos en nuestro nuevo horario, el segundo programa de la nueva temporada. Como cada día llegamos a vosotros con la ilusión de poder compartir pues, momentos especiales de radio. Saludamos, saludamos a todas las emisoras de FM, de la red de radio adventista a lo largo de todo el país, a las emisoras de 7 Day Radio que se conectan con nosotros en el continente americano del norte al sur, y todas aquellas personas que entráis eh, a nuestra página a través de las diferentes partes del mundo. Gracias a todos los que nos habéis escrito durante el mes de, de agosto. La verdad es que ha sido mucho, mucho, mucho los que nos han escrito, los estamos contestando diciéndonos que estáis ahí, que nos escucháis, que podéis compartir con nosotros momentos especiales. Nos sentimos privilegiados. Eh, es verdad que nos habéis comentado que había mucha música durante el verano, era lógico, era una programación más refrescante, más relajada, para seguir pre preparando el momento con todos vosotros. Así que ya estamos aquí. Esther, Antonio y un servidor, pues estaremos con vosotros. Y hoy tenemos... Eh, ¿Cuál es nuestra parte de la programación hoy? Pues es miércoles. Seguro que os acordáis eh, de lo que hacíamos los miércoles, pero ol, os lo recuerdo. Comenzaremos por el, el calidoscopio. Hoy vamos a hablar de la nueva directora general de la UNESCO, que fue elegida en el día de ayer. Eh, vamos a reflexionar un poco sobre su función y sobre el papel que hay de cara a la infancia. Después tendremos la selección musical que cada día Antonio nos prepara. Como siempre nos deleita con esa eh, selección y después con este razón, Antonio y un servidor, pues haremos ese recuento especial de las efemérides, de lo que ha ocurrido en nuestro mundo, casi siempre como solemos comentar por los ganadores de la historia, pero eh, pues esos momentos, esas efemérides importantes a lo largo de la historia. ...y cuando ya lleguemos después de las enfermedades... ...tendremos el pensamiento... ...y hoy tenemos pues una entrevista muy entrañable, muy especial... ...porque os vamos a presentar a nuestro director general... ...del Centro de Producción en Multimedia, el pastor Pedro Torres... Que ...estará con nosotros sobre menos 20 aproximadamente... ...y tendréis la ocasión, aquellos que no lo, lo conozcáis... Pues de escuchar su voz y de eh, comentar un poquito con todos nosotros cuáles son los planes, nosotros los conocemos, pero eh, queremos que sea él el que en esta mañana, pues la primera entrevista de la temporada la pueda hacer ya como director general del Centro de Producciones Multimedia, donde ha, ha sido pues también integrada Radio Adventista dentro de todo ese proyecto de comunicaciones a nivel nacional. Estará con nosotros, como digo, sobre las 11 menos 20 aproximadamente para poder compartir momentos especiales. Y cuando termine su entrevista, pues ya sabéis, llegaremos al final de la mañana del programa en directo, lógicamente, con eh, un texto bíblico, la reflexión final, que nos ayudará a poder eh, estar en contacto con el Señor y emplazaros para el día siguiente. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece nuestra programación? Pues te invitamos que te quedes con nosotros en los próximos eh, 55 minutos. Pues comenzamos, comenzamos nuestra promoción. Gracias por estar ahí, gracias por compartir estos momentos. Y ya, con Antonio Lerma al control, comenzamos, comenzamos el programa de hoy. búlgara, Irina Bokova, elegida directora general de la Unesco. La verdad es que en el día a día, en mi vida cotidiana, la UNESCO es un, eh, un estamento internacional que no tiene mucha incidencia sobre mi vida o posiblemente sobre la tuya. Pero la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, tiene una implantación de sus actividades, sobre todo en lo que llamamos el tercer mundo, los países más desprotegidos. Se presentaba ayer dos candidatos, uno que salía con una mayoría ap aparentemente aplastante, un egipcio llamado Hovni, y en segundo lugar, pues una eh, persona, una Bosnia, que eh, no tenía en principio grandes posibilidades de llegar a ser la directora general de la Unesco. Sin embargo, como ocurren en las votaciones donde influyen tantos detalles políticos, religiosos, eh, del pasado de los, de los candidatos, finalmente en la votación pues según nos cuentan las crónicas de los periódicos hoy pues Irina eh, Bokova fue elegida directora general de uno de los estamentos que tiene mayor influencia repito, no en nuestra vida diaria pero sí en los grandes eh, momentos de los niños de la infancia y de la educación del tercer mundo la verdad es que eh, contra el pronóstico ella fue elegida y delante de ella hay un reto importante que aunque las noticias mmm, se debaten más en el aspecto que tiene que ver con la votación con los votos que tenía el eh, egipcio o el, los que tenía ella finalmente independientemente de las razones por las cuales salió uno o salió otro, nos parece que es un momento en un cambio de un director general de una institución como esta es el momento apropiado para poder eh, para volver a plantear de nuevo las necesidades que eh, tenemos en el mundo de que podamos tener un plan internacional de ayuda a la educación y sobre todo de ayuda a los necesitados. Los 58 miembros del Consejo Ejecutivo de la UNESCO eligieron hoy a la búlgara Irina Bokova, candidata al puesto de directora general de UNESCO. Su nombramiento será presentado el 15 de octubre próximo en la conferencia general que reúne a 193 estados miembros de la organización. Si la conferencia confirma su nombramiento, Bokova será la primera mujer en ejercer el cargo de directora. Esta eh, organización internacional, pues eh, tiene todo un proyecto de formación. Eh, nació en el año 1945, un 16 de noviembre. Lo más importante para esta organización de las Naciones Unidas no es construir escuelas en países devastados o publicar hallazgos científicos. El objetivo de la organización es mucho más amplio y ambicioso, construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura las ciencias naturales, las ciencias sociales y la comunicación. Me parece que esta definición es especialmente significativa si realmente pudiésemos llevar hasta todas sus consecuencias la, eh, la definición que es y qué hace. Repito, el objetivo no es... Construir escuelas, eso ya lo hacen los propios países autónomos, sino que es construir la paz en la mente de los hombres mediante la acción, la cultura, las ciencias naturales, sociales y la comunicación. Como religioso, como creyente, como pastor, eh, me parece que falta una definición o una parte de la definición también tendría que ser a partir de conceptos religiosos, pero ya sabéis cómo funciona nuestro mundo y cómo se plantean las diferencias de las religiones en nuestro mundo y cómo la alta política internacional huye en muchas ocasiones de enfrentar un tema tan importante como es el de la religión. Actualmente la UNESCO es un laboratorio de ideas que marca estándares para establecer acuerdos a nivel mundial relativos a los principios éticos. La organización también desempeña un papel de centro de intercambio de información y conocimiento en ciencia y educación. Al mismo tiempo, ayuda a los Estados miembros en la construcción de sus capacidades humanas e institucionales en sus diferentes hábitos de actuación. En resumen, la UNESCO promueve la cooperación internacional en materia de educación, ciencia, cultura y comunicación entre los 193 países, es una cifra del año 2007, miembros y seis miembros asociados. Eh, mediante su estrategia y sus actividades, la UNESCO actúa a favor de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el milenio. Si abrís eh, las páginas de, de la UNESCO, donde hoy se presenta prácticamente como eh, portada la elección de su nueva directora general, eh, veréis la cantidad de proyectos que en principio se presentan ...y que tienen o tienden a la posibilidad de pues, tener un plan global sobre educación, investigación y formación. La actuación en África, Estados Árabes, Asia y el Pacífico, en América Latina y en el Caribe... ...juntamente con Europa y Estados Unidos, son los, las zonas de nuestro planeta donde con mayor influencia y presencia la UNESCO actúa en favor de esos niños que no tendrían, si no estuviese esta organización, la posibilidad de aprender, de formarse, como lo tienen nuestros propios hijos en países donde vivimos como el nuestro. Sobre la UNESCO, decir que los grandes proyectos de educación siempre se llevan a cabo con la colaboración de los países en los cuales se intentan implantar, sus actividades formativas dirigidas sobre todo, como decimos al tercer mundo y a las personas que menos capacidad tienen para el desarrollo de estas actividades en cuanto a los aspectos culturales de la UNESCO que engloban eh, a todos los, los países el Comité Intergubernamental para la salvaguardia del patrimonio cultural eh, en su cuarta reunión ...en los Estados... ...se celebró en los Estados Árabes eh, Unidos... inscribirá eh, nuevos elementos... ...del patrimonio inmaterial... ...de la lista de salvaguardia urgente... ...y la lista representativa... ...y seleccionará buenas prácticas... ...de salvaguardia... ...la decisión del comité... Ilust ...ilustradas con fotos y vídeos... ...las podéis ver en la página... ...lo que nos llama la atención... ...y es por traerlo en, esta, en este día... ...a nuestro programa... ...es que hay una nueva oportunidad... ...al cambio de la directora general para que muchas más personas niños, jóvenes, adolescentes puedan o tengan la posibilidad de llegar hasta el conocimiento que por otra parte por sus propios sistemas educativos no lo tendría aunque nos pillen muy lejos a veces y aunque no tengamos la idea clara de la función que realiza la UNESCO, desde aquí nos gustaría pues instar a todos los responsables de esta organización a que trabajen formando mentes Formando a chicos y chicas en la igualdad, en la responsabilidad y sobre todo que tengan la capacidad de poder llevar hasta los últimos confines de nuestro mundo esa idea fantástica de que la, el conocimiento es lo mejor que tiene un pueblo para enfrentarse a su cultura y a su futuro. Después de los avatares que tuvo la elección, finalmente ha sido ...ha sido elegida con sorpresa... ...como sustituta del japonés eh, Maksura, ...que ha estado al frente de la conferencia... ...en los últimos años. Le felicitamos, le felicitamos... ...y como somos personas que creemos... ...en un sistema educativo formativo... ...porque la verdad te hace libre... ...según dice el Evangelio... ...nos gustaría que este organismo internacional... ...fuese capaz de vehicular todos... ...todos los medios necesarios para que haya una igualdad absoluta frente a la educación, la investigación y la cultura, seas del país que seas y que ningún niño se quede sin la formación necesaria para poder alcanzar sus objetivos en la vida. Y si además se pudiese integrar una educación religiosa, pienso que sería ya la culminación de esta organización internacional. La UNESCO tiene nueva directora general, y sin duda nuevos planes que conoceremos en los próximos meses. Ojalá, ojalá que la infancia sea su primer objetivo y que todos los niños de nuestro planeta tengan acceso a una cultura, a una formación y una investigación científica que les haga hombres y mujeres preparados para el mañana. Estás escuchando Radio Adventista. En Radio Adventista estás escuchando Entre amigos. Entre amigos Hoy tus ojos me preguntan si aún te quiero Se ho tanto Solo te importa saber se si estás à altura só tanto quero Se ho tanto que no me fiara de mi propio corazón que mi mapa es débil y que el alma no suele tener razón que hoy estoy aquí lamento haber fallado no sé cómo no lo vi venir no sé cómo te llegué a negar Anoche, aunque en tus ojos no había re... Soy digno de tu sacrificio y de tu amor. Y aún así derramas en la cruz tu sangre consiguiendo mi perdón. Yo no puedo hablar, te veo en el madero. Si oscurece el cielo sobre mí y a la vez te estar un nuevo alma que nunca podré explicar. bye uh -huh. Fantástica, como siempre, la selección musical que Antonio nos prepara. La verdad es que disfrutamos todos los días con su trabajo y su selección. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, ¿qué tal, Pablo? ¿Te, ¿Cómo te, va el día? Te quería pillar, como siempre, pero no. pero no lo consigo. No, estaba a la espera de que me dieras paso. Lo que, a veces te olvidas de darnos paso, a veces nos das paso antes que nadie... Pero bueno, el caso es que pasamos siempre. Ah, entonces la, la culpa es mía. Vale, ya, ya, ya, ya lo tengo notado. La culpa es tuya siempre. <ríe> bueno, ya no, ¿eh? Ya no. ¿Qué tal no, este? Sí, eh. Pues aquí estamos muy bien, contenta, feliz. Bueno, pues, pues vamos a, a entrar a las efemérides, ¿no? Uh -huh. Venga, vamos a ver por dónde empezamos, a ver a qué año nos remontamos. Bueno, pues hoy es 23 de septiembre y nos vamos a ir a 1122, a ese año en el que se convoca la Dieta de Worms, por la que se sella la paz entre el emperador alemán Enrique V y el papa Calixto II. ¿De qué nos suena eso de Dieta de Worms? Bueno, la, la Dieta de Worms tiene que ver con un problema que se suscitó a partir de la reforma uh -huh. eh, luterana. Hubo una orden de excomunión inmediata por parte del de papa contra Lutero, pero, pero la convulsión política a través de los príncipes en Alemania no permitió, no permitió que se la, la, excomunión, la excomunión se ejecutara inmediatamente. Y eso pues, eh, produjo un enfrentamiento diplomático entre la sede de la iglesia y la sede del imperio y hubo ahí sus más y sus menos. Pero bueno, eh, al final eh, llegaron a una paz de entendimiento y Lutero pues, ya sabéis lo, lo que pasó con él. El poder de na en aquella época de los papas era bastante fuerte, ¿eh? porque la excomunión suponía, si ¿sí? no estoy todo, mal equivocado, todo. o sea, lo perdía todo. Todo. Los generales, las tierras, eh, las posesiones, o sea, quedaba como, Inclusive, bueno, desterrado. Inclusive ¿no? se les prescribían los derechos civiles. Exactamente. O Estaban por encima de los políticos Inclusive. incluso. ¿Mm? Bueno, imaginaros que eso pasara hoy en día, ¿eh? Nada, nada. Pues dicho que nosotros que <risa> no nos quedaría... <risa> bueno, no, nos quedaríamos como estamos, sin nada... <risa> Peligro, peligro. Bueno, también un 23 de septiembre, pero esta vez en 1818, se da el Tratado Hispano-Inglés para abolir la Trata de Negros. Bueno, un pasito bueno, más, ¿eh?, contra la esclavitud. En, en el 18, 1818. Sí, ahí bueno. empezaron muchos países a, a abolir estas leyes que permitían poder traer, sobre todo, eh, seres, bueno, eh, gente de, de África, que se utilizaba para, para trabajos hecho, forzados de hecho hay, hay quien dice que ese tipo de, traslado, de, uh -huh. de tratados perdón, fueron el comienzo de la segregación final de, de todos los países y que se rompiera el tema de, la, de las colonias Es decir, cuando dejaron de ser esclavos propiamente dicho, pues empezaron, lógicamente, a constituirse países y, a partir de ahí, la, la separación de los países que los habían conquistado. Sí, durante, lo que pasa es que, en muchos, en muchos casos, la independencia no supuso la liberación de no, los habitantes. Eso es cierto. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta mil, de hecho, el motivo de la guerra de secesión... Fue ese, ¿no? El norte contra el sur, que el sur estaba de acuerdo a la esclavitud y el norte no, ¿no? Y la guerra de secesión, Y en otros países, como en Brasil y los países del Caribe, muchos de ellos han mantenido la esclavitud hasta muchos años después de la independencia. Pero bueno, en este caso, hoy en día tenemos otro tipo de esclavitud como más sibelina, ¿no? Sí, exactamente, que permite eso que haya personas que trabajen eh, fuera de, de lo que es el reglamento o, o los estatutos de trabajadores Ayer, a... más horas de las que permiten eh, los, estos días estaba hablando ¿no? de que las mujeres, esto no sé si has oído Esther, uh -huh. que las mujeres eh, en Europa en general un promedio eh, al mismo trabajo cobran un 25 20 o 25% menos por el mismo trabajo realizado uh -huh. por un hombre Y, y Había una noticia muy interesante en Europa Press también uh -huh. acerca de las niñas eh, uh -huh. pues, uh -huh. que realmente las niñas en el mundo uh -huh. tienen Muchísima más eh, mm. Explotación Y muchísima más Basación Sí, sí, que, sí Son mucho más utilizadas Que los ¿no? Claro, En fin, es triste, pero es así. Nos ponemos a solucionar eh, problemas eh, pues, eh, en el espacio, ¿no? A inventar cosas para el espacio y no somos capaces ejemplo... de solucionar estos problemas que tenemos aquí. Y hablando del espacio, en 1846, un 23 de septiembre también, el astrónomo J.G. Gale detecta la existencia de Neptuno en la posición prevista por el matemático Urbain-Gene Joseph Leberrier. Uh -huh. Anda, mira tú. Eh, Descubrimos el... Neptuno, tal día como hoy. Con ese nombre... Sí. Bueno, Con ese nombre tenía que descubrir Netuno cosas, ¿no? y Plutón. Bueno, solo que ha formado durante muchas décadas eh, nuestra, digamos, constelación, órbita, digamos, terrestre, uh -huh. pero que ya hemos perdido un planeta. Ya sabéis que uno de, de ellos, por su tamaño, en estos momentos no está considerado como planeta. O sea que... Bueno, ya veremos la, cómo quedamos. La devaluación devolución llega al universo también. ¿no? Al universo, sí, sí. La, crisis. La, crisis la crisis es tremenda, <risa> oye. <risa> Hemos perdido un planeta. Houston. <risa> <risa> bueno, en 1910, un día como hoy se realiza en España la primera prueba de aviación en circuito cerrado. Era Madrid-Alcalá-Madrid. Madrid. Tampoco oh, se fueron muy vaya, lejos, eh. Vaya, vaya eso, viaje, eso oye. De circuito bueno. cerrado que quiere no sé, yo Hombre, pensé que era cerquita, sería eso, pues, eh, por ahí. En hombre, 1910. Madre, que ha dicho sí. Madrid, ¿qué? ¿eh? Madrid, Madrid. Alcalá, Madrid. Alcalá, Madrid. No, para está los, al, al lado, ¿no? Nuestros oyentes que nos oyen a, a, la, ir, a la otra parte del de, de océano decirle que se puede ir perfectamente en bicicleta. Es decir, eh, no, es bueno, decir, es decir Madrid, sí, Alcalá, no. Madrid, claro. No hay, no hay, es decir... Bueno, hombre, sí, claro. <risa> si, si se da la vuelta a España <risa> y el Tour de Francia, Depende de la forma Giro física tal, de cada uno, claro, eh, claro, ¿eh? Yo no podría. ¿Qué debe haber de Madrid a alcalá? ¿Unos 40 50 kilómetros? Como mucho. Menos. o mucho. Y 30. Y 30. Más o menos. Bueno. No, de todas formas, vamos a ver, hemos dicho muchas veces que estos comienzos siempre nos parecen ridículos ahora cuando podemos dar la vuelta al mundo prácticamente en pocas horas claro. eh, pero en aquellos momentos era todo un, un riesgo también que asumía la gente que se montaba aquellos aparatos que eran como nueces uh -huh. y, y lógicamente es el, el principio del desarrollo de, del transporte digamos de, de, de personas por aérea, ¿no? o sea que bueno a nosotros nos parece ridículo pero bueno En pero en aquel momento ¿eh? fue un avance tremendo sí, ¿eh? Bueno, pues lo que no es en absoluto ridículo Es que en 1928, un 23 de septiembre Un incendio destruía el madrileño teatro Novedades, en el que murieron Fijaros, más de 100 personas Y unas 150 resultaron heridas Volvemos uh -huh. otra vez a Los... las medidas de seguridad Sí, pero ya medias, sí, en sí, 1928 sí. La medida de seguridad que, ay, ay, ay. que había Hombre, ¿no? En aquella época, pocas, desde luego pero, uh -huh. bueno. En aquel momento no se podía evitar A lo mejor, pero hoy en día sí uh -huh. hoy, hoy se se deberían de, de evitar Hemos visto lo que pasa en alguna discoteca y en algún centro de estos de ocio que no está bien dispuesto. ¿no? De todas formas, cada vez no las medidas de seguridad son mayores, eso hay que reconocerlo y la investigación en lo que se refiere a los elementos de construcción y tal, pues también. Pero bueno, no podemos evitar que en edificios antiguos y viejos Y que se haga a veces construcciones de baja calidad por, por ajustar presupuestos, ¿no? Eso es lo que no puede Y luego, ser. claro, luego pasa lo que pasa. ¿no? En fin. 1941, 23 de septiembre. Enfrentamientos en Estados Unidos entre obreros en huelga de fábricas, de municiones y el ejército. ¿Qué, Mira, ¿Qué, ¿qué año has atención? dicho? Perdón, a mí. 1941. Bueno, como bueno, se dedicaban pues sí. los dos a la guerra, que se pelearan entre ellos, no había claro, problema, Bueno, ¿no? es el comienzo de la, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en el 41, bueno... Supongo que, claro, la producción aumentaría mucho Y eso haría de que las horas extras, no sé Intento buscar una explicación A mí lo que no me llama mucho la atención es eso, no. ¿no? Muchas veces nos quejamos, la guerra, tal Pero siempre hay personas, evidentemente por las cuestiones eh, pues, familiares y de necesidad Que están dispuestas, ¿verdad? A trabajar en este tipo de fábricas de bueno, producciones Si decir, nadie estuviera de acuerdo, probablemente no había En una población no, pero... muy cercana a donde yo nací Había un, hay una fábrica de, de armamento que da eh, vida a tres pueblos completos ¿eh? es, es decir, que, que trabajan No, pero Ay, eh, tampoco, que... tampoco hay que cerrar los ojos Quiero decir que en, a nadie le gusta vivir al lado de un, de un, polvorín. un polvorín O de, uh -huh. al lado de un, una zona donde se guardan restos radioactivos O a nadie le gusta vivir al lado de una zona donde se tiran las basuras de las grandes ciudades Pero lo cierto es que todo eso lo generamos nosotros y nadie está dispuesto a, a, a, a, a dejar de vivir como, como lo estamos haciendo. Es, es, es. es la Entonces, contradicción de la, de la vida moderna. Bueno. Nosotros sacamos más basura de lo que comemos uh -huh. en, en kilos. Sí, sí, es decir, que sí. por los envases, los envoltorios, etcétera. Y, y hay que llevarlos a, a, a algún sitio. Bueno, ahora dentro de poco ya tiraremos menos bolsas, ¿no? Sí. Para que los centros comerciales estén poniendo de acuerdo. Sí, sí, pero no van a bajar el precio de los productos. Uh, sí, y por, sí, por no sí. tener la, la bolsa. Pero seguro? bueno, esto es curioso. <risa> o sea, seguro. primero nos genera Bastante. la necesidad de utilizar bolsas. Porque es mejor para la compra. Y ahora nos dicen que eso está mal. Claro. Pero bueno, nosotros no habíamos pedido lo, bolsas. Lo los precios es interesante, verdad. Los Ni... precios nos los subieron por las bolsas. Claro, y ahora claro, claro, a ver si nos claro. los bajan. A es ver decir, si estamos sí. hablando de 5 millones de, de euros. ¿Eh? Ya, pero en, seguro, en seguro que van a bajar los precios. Sí, ¿eh? sí, sí. Hombre, pero eso seguro que tienen que bajar los precios. <ríe> sí, con la crisis vale. que hay no le va a quedar más remedio, lo pero a no a sea por las de, bolsas. El primer piso el segundo piso, ya lo verás. Bueno, seguimos. 1972, 23 de septiembre. Ángel Nieto se proclama doble campeón Hombre. del mundo de motociclismo. Ángelito. Ángel. No, pues está bien, bien, ¿no?, destacar este tipo de efemérides. al final pues consiguió 13, bueno, no, 13 no, él siempre dice doce mm, 12 más 1 <risas> por la superstición, pero, pero es cierto. Luego no por se pasó la... a los coches y se le paraban no. todos los coches, pero no. a este no no, no. no, no, no, este no. Este ¿Quién es que era al que se le paraban eh, todos los coches? Sa sa eh, Sainz, Sainz. Sainz. Sainz. Sainz. Carlos Sainz, eso es, que bueno, los confundó. Bueno, tampoco se le paraban todos los coches, pobre. Lo que pasa es que se quedó en una ocasión a 50 metros de la meta, eso es cierto, con el coche estropeado. Y como llevó una cámara dentro del coche pudimos enterarnos de esa Estaban a 50 metros de la meta y estaban allí todos los medios de comunicación y ay, aquellas ay, imágenes ay. Se, se han visto 50.000 veces. Premendo. Pero bueno, la verdad es que has tenido mala pata, eso es cierto. Sí. Ha habido se, varios campos. Será mala rueda. Mala sí. rueda. Sí. Sí, mala rueda, sí. Sí, sí. Mala rueda en este caso, sí. Bueno, pues un día como hoy también, pero en 1990, en un referéndum nacional, el 54,6% de los suizos vota por una moratoria que prohíbe, fijaros, la construcción de nuevas centrales nucleares hasta el año 2000. De 1990 hasta el año 2000. Bueno. bueno. Pues ahí hay unos añitos, diez añitos, Hombre, en el que eh, no construyen centros de eh, No sabemos cómo estará el Suiza tema ahora. Suiza ha siempre ya... un país bastante neutro para todo este tipo de, de cosas pero yo estoy seguro que si lo han necesitado ya lo han construido. Sí, sí, mm, sí. Estarían no sé recaudando ladrillos para hacerlas. Pero... Bueno, el otro día hablamos ¿no? del potencial que tiene Suiza uh -huh. con el tema del gas metano derivado de las vacas. Uh -huh. O sea que solo pueden utilizarse... Si lo, pero Argentina puede más en Si, lo, si lo comprimieran, oye, abrí una puerta ahí. Claro, <risas> aunque es un gas pobre. Pero, pero bueno, algunos recursos dan. ¿Quién sabe? Argentina, claro, tiene muchas más vacas, mucho más ganado, pero también la extensión de Argentina no mucho es la de grande, Suiza. Evidentemente. O sea que allí, al final, es decir, que los culpables tener... de la capa de ozono en cuanto a vacas es Suiza, ¿no? No, no Suiza. Por número no lo creo. Uy, uy, uy, bueno. qué manera de manipular la información. Seguimos. 1997, un 23 de septiembre, en una reunión de la Asamblea Parlamentaria, el Consejo de Europa prohíbe la clonación humana. Y a mí me risa. Ah, pues sí, lo, oh, lo, lo, lo consiguieron, todo el mundo le, le ha obedecido. Sí, sí. <risa> ya, ya veremos, por ahí wow. hay algún doctor que otro que afirma que ya lo ha hecho. Sí, bueno. el, el problema de todo esto sí. es que los científicos, como los presos, tienen la obligación de escaparse y los científicos de investigar. Claro. A pesar no de las evitarlo. leyes y a pesar a veces de las dificultades. Y lo cierto es que se están realizando investigaciones en laboratorios que desconocemos y supongo que para un investigador eh, investigar en esa línea... Eh, o experimentar en esa línea debe ser muy tentador, porque es como aquel que dice prácticamente rayar ¿no? la posibilidad de crear, ¿me entiendes? Sí. Y eso es bastante peligroso. Y como no sabemos exactamente todo lo que se está haciendo de puertas hacia adentro, pues posiblemente alguna vez nos encontremos por la calle a uno que se parece mucho a nosotros. <risa> no Digo, sé yo. Este, este se parece mucho a mí. <risa> pues oye Así es que... yo creo que conmigo solo hay feedback sí. suficiente sí. tampoco hace falta sí, bueno. <risa> esa tendencia del ser humano ¿no? a ver que me prohíben que a eso, eso ¿De a hacer? Eh, eh, no os, os dais cuenta por hacer un paralelismo el, el bombo y el platillo que se le dio a la, fabeja, a la famosa oveja Dolly mm -hmm. eh, sí, sí, eh, sí. cuando se murió pues no pasó nada es decir nadie dijo nada nadie se atrevió a decir nada porque finalmente sabéis que bueno ya, sí, ya, que ya, ya, ya murió prematuramente adulta, y envejecida y tal, tal. Sí, tal. Sí, sí, pero ahí sí, ya pero, no, ya nadie sabía nada ni nadie quería decir nada En fin, en 1999, Steffi Graf, ya ponemos otra vez uh -huh. al deporte, ya retirada del tenis, gana el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Uh -huh. Bueno, fue, fue un mito una de gran tenis, tenista, fue, sí, sí. fue una gran tenista. Parece que sufrió un atentado. Un atentado ¿no? de uno de sus seguidores, digamos, de estos seguidores que hay de ciertos famosos que ay, ay, no ay. están muy bien equilibrados. ...y tuvo un atentado y por la espalda creo que le clavó unas tijeras... ...o algo así, un cuchillo pequeño, una tijera, no sé que qué. Era seguidor de la contraria, ¿no? De... No, no, no, era seguidor no, era, de ella, era, no, pero no parece ser que... la qué no, afecto no. más extraño. Pero es que parece ser que la había escrito manifestándole su amor y cariño... ...y claro, y Estefi Gras, pues parece que no le hizo mucho caso porque no debe ser las primeras cartas que reciben otras famosas. Y entonces, ante el rechazo, este hombre reaccionó de esta manera. ¿eh? Vaya, yo, vaya. yo, como o sea, nunca eso. me han mandado cartas así, no sé lo no, que se siente, Antonio. No, no. A ti directamente. A mí directamente no. <risa> bueno, también en 1999, y esta es muy curiosa, un 23 de septiembre, desaparece la nave espacial Mars Climate Orbiter, destinada a Marte. ¿Cómo puede desaparecer una nave espacial? <risa> bueno, según las, las crónicas, eh, igual, pues es... parece que fue eh, un error en de, de navegación y se desintegró Ah, el, el, el problema es que no nos, no nos cuentan cuánto dinero costó. Bueno, pero eso es lo de menos. Eso es como lo de la oveja, <risa> Dolín. Esos son detalles. Esos son detalles que no tienen importancia. Eh. O sea, que se, seguramente que se estrelló. En, sí, en, se, se desintegró en Marte. por, por un se error se de, de cálculo en la, en la navegación. Bueno. Le fallaría algún ordenador, como nosotros, casi siempre. <risa> pobre pobre informático. ¿Qué le, ¿Qué le diría? estará Seguro que está en Guantánamo. o Creo que no tenga que, que pagar. A Guantánamo ya lo están cerrando, gracias. Que no tenga que pagar íntegramente el precio de la nave. ¿no? De la nave, madre mía. Bueno. 2002, 23 de septiembre, Bélgica se convierte en el segundo país del mundo tras Holanda que despenaliza la eutanasia. ¿Sabéis que ahora sí, en estos momentos está, está muy en boga este tema también? Con, en con no muchos boto. países, sí, sí. De este tema hemos hablado largo y tendido. Varias veces uh -huh. ya, sí. Varias veces. Y bueno, la verdad es que encontramos argumentos en, para ambos casos, sobre todo cuando entras en temas muy específicos y concretos. ¿no? Pero bueno, hay un principio divino que está claro, Y lo que pasa es que a veces hoy en día la vida es muy complicada. Es un y tema hay, complicado. Y hay situaciones realmente complicadas. El tema del sufrimiento, pero, el tema de No, pero también es en cierto que, que ya hemos hablado alguna vez que la medicina consigue alargar un poco la vida, pero no la calidad de la vida. La eutanasia empieza a aparecer cuando la medicina ocupa ese lugar. Gesta, te ponías enfermo, fallecías. Uh -huh. Y, y, se y se ahorraban muchos, muchos sufrimientos. Es lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, Con aquella chica italiana. Por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, sí, en entonces, en aquella bueno. época estuvimos comentando. Es, es, es verdad que hay casos bueno, puntuales que avalarían el que todo el mundo aceptara la, el, el tema, ¿no? Pero también hay otros puntos. Entonces, claro. Yo pienso que si la medicina fuese menos agresiva a la hora de retener los síntomas, mm. yo creo que la enfermedad muchas veces no puede, cáncer y otras enfermedades no, no se puede con ella, pero finalmente eh, lo que hacen es prolongar un poco, ¿no? Eh, y eso ahí donde ya cada claro. uno es un poco... Prolonga complicado. la vida y el sufrimiento. Y el sufrimiento. No, no, sí, claro, lo, lo que pasa es que ahí empiezas a perder un poco aditivos. la Empiezas a perder calidad mm. de vida también, porque claro. te conviertes en una persona enchufada. Oye, sí. pues eso de, de, de enchufadas suele funcionar algunas veces, ¿eh? Sí. Eh, sí. Es un U tema muy Últimamente triste. tenemos casos en España de gente enchufada. Muy, muy, muy enchufada. decir, que, no, que... Un no, poquito escandaloso. No, no todo lo enchufe es malo. Algunas veces no, funciona. No, no, no, no, sí. Yo creo que en todos los casos suele ser malo. Bueno, sobre todo si son 380. <risa> <risa> <hay> Seguimos. <risa> en el año 2004, una mujer estéril, un 23 de septiembre, eh, estéril a causa de un tratamiento de quimioterapia contra el cáncer, da a luz de forma natural al reimplantarle su propia... Tejido ovárico extraído hace siete años ¿Ves? Avance de la tecnología ¿Ves? ¿Ves la un medicina? Una de las eh, Grandes ventajas del adelanto de la medicina ¿no? uh -huh. Entonces, En otras circunstancias Y antes de toda esta medicina Pues, pues no habría ninguna sí, posibilidad Se si hubiese aceptado como decisión divina eh, y, y, y, y ya Pobre está Pobre Dios, que culpa tiene ¿no? No, no, no, pero, pero, pero digo Siempre que, le echan la culpa a él es decir que, eh, No, sí, como una fuerza de la naturaleza la fuerza, que decir eh. Que si tienes una enfermedad y, no, y te quedas sin poder tener hijos Pues ahí está, lo que pasa es que hoy en día de la medicina puede puede eh, cambiar esa, esa os, situación. ¿Os acordáis ¿no? de esta abuela rumana que tuvo un hijo a los sesenta y tantos años? ¿Era rumana? Sí, Eso ya sí, no me sí. parece no, tan, no me <risa> tan bien. Sí, ¿no? que pues, por cierto, ahora, si es la misma persona en la que estamos hablando, creo que ahora está esa persona enferma de cáncer. Claro. claro. Pero yo yo pensaba que era americana. No, no, no, no, rumana. Ah, Vamos bueno. A ver. Bueno, bueno, al margen de la nacionalidad no, no, no. Es una, claro, una persona que Fuera de una edad normal Para dar a luz Y ahora resulta que a la mujer le han detectado un cáncer Y, los, y el crío Creo que ha tenido dos Pues, eh, pues van a quedarse padre. sin ah, madre eh, muy joven. Yo creo que cuando Dios en fin. diseñó un ciclo fértil mm. sería por algo. Pero bueno, ahí entraríamos ya, ah. la, la, la ciencia nos dirá, mira, claro, como religioso, como tal. Pero de todas formas recordamos algunos casos bíblicos, y no es tema del día que hubieron mujeres que tuvieron, eh, dieron a luz con, con o, muchos años. No, eh. Sí, con Son 90. Son casos un poco 90, excepcionales. Ya, ya, pero, pero, pero bueno. Caso excepcional. Que ahí el están, de ¿no? que ahí están, sí, no. Sí. Bueno, y terminamos bueno. ya eh, porque hoy, eh, 23 de septiembre, en el uh -huh. año 2007 se producía el equinoccio de otoño. Bueno, pues ya, yo supongo que todo el mundo sabe septiembre. que ya hemos entrado en el otoño, se deja anotar ¿eh? No, hoy, hoy Lluvia, no, pero, pero a eso, eso no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Claro. Bueno Por, claro, por los lo 28, 28 días, días Este claro, año sí. no lo sé, en 2007 Este año fue en el 21 Tal día, era, tal día como hoy De, de, de todas sí, maneras hoy, bueno. hoy tenemos un fantástico día de otoño Aquí en esta parte ¿Sigue lloviendo? No, ahora ha parado pero, pero seguirá lloviendo porque el cielo está muy encapotado bueno, Pero bueno, aquí Porque ya sabéis que como nos escuchan de todas las partes del mundo uh -huh. Pues igual a otros sitios Sabemos que está haciendo calor y buen tiempo ¿no? Eso que lo disfruten en cuanto a nacimientos y defunciones Rápidamente en 1943 nace Julio Iglesias Cantante español Hombre. Internacionalmente yeah. conocido. 1949 Bruce Springsteen eh, de Vox rockero estadounidense 1959 Fernando Romay ese jugador, jugador español de baloncesto y presentador creo que también sí, ¿no? Sí, ahora se ha pasado al mundo de las comunicaciones y presenta Y en 1960 nace Luis Rodríguez Moya copiloto de rallies creo que era el copiloto ah, de, el piloto, de Sainz copiloto ¿verdad? copiloto de Sainz Sí, sí, sí, sí. sí. He ahí, he ahí. Mm. Apágalo, apágalo <risa> Pero bueno esa frase se quedó se quedó para la <risa> Y bueno en cuanto a defunciones 1939 muere Sigmund Freud psiquiatra mm. austriaco creador okay. del psicoanal Uh -huh. 1973, Pablo Neruda, ese gran poeta chileno, chileno. He tenido 1900... la suerte de estar en la casa donde nació, ¿Sí? Sí, casualmente. Bueno. Y en 1992, Mari Sampere, esa ah, actriz ah, también, cómica española canadona. tan graciosa, tan, tan agradable. Ya, ya falleció, ¿no? Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, en 1992. Bueno, pues eh, también bien. un saludo muy especial a todos los que hoy cumplen años, que seguro que hay muchísimos de nuestros seguro, oyentes. Seguro, ¿Mm? seguro, seguro. Bueno, pues muy bien. Que... ¿Y el pensamiento de por ejemplo, hoy? Por ejemplo, mi hija Ah, Hombre, mi hija, bueno, pues mira cumpleaños. Ya sabes que las efemerides personales las dejamos para el final, para el hoy, final. Hoy, hoy mi hija, Ana, cumple, ah, no, cumple no, no, cumple, cumple, cumple, no cumple, lo digas cumple, No, cumple, no cumple, lo digas cumple, que, cumple, que te la estás jugando cumple. Puedo, puedo tener un problema pues nada. doméstico importante De todas formas, si no le haces un regalo, también te la estás jugando o sea, Así que, pillo. si me lo permitís, yo felicito a, a, <risa> y, a mi Hanna Y, y, también bueno, y nosotros, nosotros también Que es la, que... Hija más que, la hija más maravillosa que tengo La única que tienes Bueno, para no <risa> los tropees, <risa> este, <risa> no los tropees <risa> Niña hombre. y niño Bueno, bueno <risa> Pues vamos a ello, vamos a hablar hoy un poquito eh, de, las metas, de, de las metas De los objetivos y las metas Muy sí. bien, pues vamos a escuchar punta alto. Un maestro quería enseñarles una lección especial a sus alumnos. Para ello, les dio la oportunidad de escoger entre tres exámenes. Uno de 50 preguntas, uno de 40 y otro de 30. A los que escogieron el de 30 les puso una C, sin importar que hubieran contestado correctamente todas las preguntas. A los que escogieron el de 40 les puso una B, aun cuando más de la mitad de las preguntas estuvieran mal. Y a los que escogieron el de 50 les puso una A, aunque se hubieran equivocado en casi todas. Como los estudiantes no entendían nada, el maestro les explicó. «Queridos alumnos, permítanme decirles que yo no estaba examinando su conocimiento, sino su voluntad de apuntar a lo alto». Nuestra meta como seres humanos debe ser siempre apuntar a lo alto, no solamente en nuestros proyectos de vida, tales como profesión, estudios o negocios, sino también fijarnos la meta en aquello que tiene todavía más valor, la vida eterna. Estás escuchando Entre Amigos, en Radio Adventistas. Of waves, and my soul wells up with hallelujah, a lightning flash my pounding heart, a preaching will a shooting star give testimony that you are, and my soul wells up with hallelujah, oh praise. Pues aquí continuamos, estamos en Entre Amigos y ya sabéis que los miércoles tenemos una sección muy especial, la sección de entrevistas. Como muy bien decía Pablo Armero al comienzo del programa, hoy tenemos una entrevista especial, sobre todo para nosotros, evidentemente, porque hoy os vamos a presentar al nuevo director del Centro de Producciones Multimedia, que también es el director de Radio Adventista. Él es Pedro Torres. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Un saludo, pues, aquí, con ilusión de, de comenzar una, una nueva etapa y, y echar un cable a este maravilloso equipo que, tiene, que tenemos. Bueno, para todos aquellos amigos radioyentes que no conocen exactamente el proyecto, ¿qué es y qué se hace en este Centro de Producciones Multimedia, exactamente? Muy bien, el Centro de producción Multimedia es un departamento de, de, de la Iglesia Adventista del séptimo día en España, Para aquellos amigos que eh, no conozcan bien nuestra estructura Cómo funciona la Iglesia Adventista Pues tenemos diferentes departamentos Uno sobre salud y tal Y comunicación Y el Centro de Producción Multimedia Apoya el resto de departamentos Así como el de comunicación también pues eh, Produciendo programación eh, musical Programación hay un, gra un estudio de grabación de CDs eh, Radio Adventista Es una gran parte importante del Centro de Producción Está todo integrado uh -huh. Y también eh, lo que es eh, producción de televisión producción de televisión con programas de salud, programas de, eh, espirituales en el que Pablo Almero, pues eh, mi, mi compañero Pablo Almero, eh, también eh, tiene un, un programa que se llama ¿Dónde está Dios? Uh -huh. eh, tú Esther mismo también haces de presentadora, o sea que estamos todos multi-empleados, multi pluriempleados y haciendo muchas cosas. Uh -huh. eh, eso es lo que hacemos y bueno, eh, con Con la intención de servir. Uh -huh. Además son programas que bueno, se colgarán en eh, Nueva Vida, TV, cuando esté esa página en disposición. Todavía está en fase de pruebas con diferentes contenidos que no son los contenidos finales. Uh -huh. Y también en las televisiones locales de pues, eh, toda España que quieran esos productos, uh -huh. ¿no? esos programas. No hemos hablado de, del apartado de multimedia. Ajá, pero, también. Eh, el de CPM, eh, cuando se entra en la página web cpm.com.es, uh -huh. aunque todavía hay que está todavía en periodo de construcción, um, se ve que el logo son eh, una oreja en forma de C, un un ojo en forma de P y una mano en forma de M donde se ven las las tres áreas, ¿no? lo que es el, el sonido, la el la imagen y el multimedia. El multimedia es, es el apoyo al resto de, de, de secciones donde tenemos pues radiodentista.com, nuestros amigos que nos escuchan allí en Delmar, mar, Ajá. es gracias precisamente a esa parte, ese apoyo técnico, y también Nueva Vida.tv, que está en sus inicios y si Dios quiere, en pocos meses comenzaremos con una televisión a la carta y esperamos que no muy no en mucho tiempo, también tengamos ya un streaming, una televisión online. Qué interesante. Bueno, estamos deseando, deseando que esos proyectos eh, culminen. ¿Qué materiales eh, produce el Centro de Producciones? Además de esos programas eh, de televisión, también eh, programas de radio que podemos eh, mandar a diferentes eh, la, la idea, locales? Exacto. La idea es, eh, aparte de alimentar nuestra propia emisora, eh, producir eh, programación, eh, hacer programas, grabar programas que sean de interés, ...y ofrecer algo que el no, no, no hay en la sociedad... ...o que es difícil de encontrar... ...las radiofórmulas pues son música, mucha música... ...está bien, a mí me gusta incluso... ...pero hay gente que busca una alternativa... ...entonces no, no siempre es fácil... ...nosotros lo que pretendemos... Eh, ...y cuando hablo de nosotros hablo de, de, de los que estamos... ...Antonio ahí detrás, todos nosotros ¿no?... Uh -huh. ...es eh, producir cosas, eh, programitas como el magazine que estáis haciendo... ...que son interesantes, siempre con un enfoque... ...que, que sirva a la gente que pueda aprender algo... ...y distribuirlo... A distintas radios Que no son radioventista.com Para que conozcan, que tengan una programación variada Y tengan una alternativa Que pueda incluso ayudar a la formación Formación moral, espiritual, social Cualquier tipo de formación uh -huh. Y con televisión exactamente igual Nuestro objetivo es llegar a televisiones locales De momento, ya iremos aspirando a más alto Con, con estos programas que ya se han grabado hasta ahora Y que vamos a seguir produciendo Y, y ofrecer alternativas alternativas Sobre todo a lo que es la gran telebasura que, bueno, Hay muchos estudios incluso sobre eso Uh -huh. La gente busca cosas nuevas uh -huh. Cosas nuevas y de provecho Y nosotros queremos estar ahí Ahí está ¿A qué público van dirigidas estas producciones de música, multimedia, radio, vídeo? ¿Solamente a un público cristiano? No, para nada. En eh, radioaventista.com obviamente tendremos una mayoría de personas, eh, de oyentes cristianos, eh, no solo ventistas, También sé que hay de otras denominaciones, porque yo me los he encontrado en la calle, me han escrito, no sé nada, han escrito antes de que yo llegara, pero nuestra programación va evidentemente dirigida a todos los públicos. No, no es solamente para un sector. Nosotros queremos ayudar, queremos compartir, dar alegría, dar esperanza, dar ilusión. Dar información, y eso aquí se hace muy bien. Queremos ser el granito de arena que colabora, o como dijo el maestro, ser la sal, algo que es pequeñito pero que todo el mundo lo nota. Uh -huh, ahí está. Entonces, ¿tú crees, eh, decías, que los medios de comunicación convencionales necesitan las alternativas de programación que el Centro de Producciones Multimedia puede ofrecer, no? No solo lo necesitan, nos lo piden. Uh -huh. nos lo piden. De hecho... Eh, eh, Hay una televisión local aquí en esta zona de, de, la, Baixa, de la Plana de en Valle en Uxó, en concreto, donde eh, fueron ellos mismos los que solicitaron. Y ellos ya estaban pasando en Antena programas que se producen aquí en el Centro de Producción Multimedia uh -huh. y fueron ellos mismos los que solicitaron tener un programa espiritual. Eh, por favor, ¿podéis eh, producir algo espiritual? Porque lo que hacéis de salud está bien, lo que hacéis de, de, de, de otras cosas está muy bien, pero no tenemos nada de eso. La, la gente lo pide, no hace falta ni siquiera que nosotros vayamos insinuando. Lo piden, es necesario. Mm. les mandamos un saludo, eh, aquí también. Claro muy sí, a, a, a nuestros amigos de, de la Value Show. Y <risas> yo recuerdo incluso que eh, el responsable de, de comunicación de la Unión Adventista de Española me comentó hace pocos días, eh, mira Pedro, a mí me dijeron en Cataluña una autoridad de, de la De, de la Generalitat Si no recuerdo mal Por favor Vosotros tenéis valores Que la sociedad necesita Los medios de comunicación Es difícil encontrar Contenido de calidad Contenido de calidad En todos los sentidos uh -huh. ¿Por qué no hacéis algo? Os necesitamos La sociedad os necesita y, y eso fue Una autoridad política Que se lo dijo A un responsable De la iglesia adventista Eso nos tiene que hacer pensar El clamor es, es, es unánime y, y, y nosotros tenemos realmente algo que ofrecer y ese es el proyecto que tenemos que por delante todos juntos. Precioso. ¿Qué supone para ti personalmente asumir la dirección de este centro? Un gran reto, un grandísimo desafío, mucha ilusión. Para mí es un periodo de aprendizaje, yo me siento pequeño al, ra al lado de personas con tanta veteranía como Antonio Lerma, uh -huh. nuestro querido amigo que está siempre ahí con una mano en el ordenador, la otra en el control, la, la, la cara delante del micrófono, <risa> Ahora me está mirando, no digo lo que hace... <risa> Para mí es un grandísimo reto, es un grandísimo reto. Ya tuve otra experiencia de radio hace tiempo en, en otro lugar, estuve dos años, pero indudablemente es un reto diferente, la dirección es lo mismo que estar en lo que es radio en sí, hay que coordinar radio, imagen, multimedia, grabación de discos, es completamente distinto el planteamiento y bueno, yo espero aprender junto con todos vosotros y con la ayuda del Señor seguramente vamos uh -huh. a hacer, seguro no, seguramente no, es seguro, vamos a hacer un maravilloso proyecto, vamos a disfrutar con él. Y vamos a ayudar a mucha gente. Uh -huh. ¿Tú te imaginabas cuando estudiabas, cuando terminaste tu licenciatura en teología o cuando eh, comenzaste ese doctorado que estás a punto de terminar en, en comunicaciones, que acabarías como director de un centro de comunicaciones? <risa> Mira, hay mucha gente que no lo sabe, eh, sobre todo nuestros amigos oyentes, pero tú y yo estaremos compartido aula. Hemos uh -huh. estado muchos años Así juntos es. en el aula. Hemos llorado juntos. <ríe> También me peleé alguna vez con un profesor para defenderte. ¿te es verdad, es verdad. <ríe> nunca, nunca yo me iba a imaginar precisamente que iba a acabar en, en, en una responsabilidad de, de, de este calibre. Uh -huh. eh, bueno, yo confío en que el Señor pone a las personas y las quita cuando cumplen su periodo. Y, bueno, yo asumo con ilusión. Y, y humildemente eh, también estoy a disposición de, del Señor, de vosotros, hasta que mi periodo, pues se supongo que en algún momento llegará a, a su fin, porque todo, todo tiene un ciclo. Y, y de lo de los estudios, bueno, hay gente que me pregunta, ¿y qué estudia? Yo, yo no soy nada, yo lo, lo único que soy es pastor. Yo, yo soy pastor, eso es lo primero. Lo demás son cursos por correspondencia, para que me entendáis. A mí eso de los títulos no, no, no, no me sirve, no me importa. Yo me informo, intento poner al servicio de los demás lo que, lo que aprendo, pero no, no no, me gusta para nada. Yo quiero ser Pedro, yo soy Pedro, ni siquiera me gusta que me llamen pastor o teólogo. Yo, yo soy Pedro, quiero ser un amigo, no quiero ser otra cosa. Bueno, ¿qué esperas conseguir, eh, Pedro? ¿Hasta dónde te gustaría que llegara en el Centro de Producciones y Radio Adventista? El Centro de... Pro Radio Adventista, vamos a empezar por ahí porque es donde estamos. Yo eh, no conocía bien, bien, hasta cuál era el alcance y esta semana pasada estuvimos haciendo un recuento con Pablo, eh, con Pablo Armero y Antonio Lerma, eh, de hasta dónde llegamos y estuvimos uh -huh. sumando eh la la población O sea, ya lo diré, el número de personas que viven en cada población donde Radio Adventista tiene una emisora, un repetidor, ¿vale? Ajá. Que tenemos unos 12, unas 12 emisoras en, en España. Eh, estuvimos sumando y a, a aproximadamente alcanzábamos, ¿verdad Pablo?, unos 5.100.000 personas de audiencia potencial. Uh -huh. Eso solo por FM, que por Internet llegamos a todo el Eso mundo. Eso es otra cosa. Luego, claro, luego estuvimos hablando de, de, de Internet. Y uh -huh. resulta que, bueno, pues hay otros países donde tener, hay emisoras amigas que para cubrir parte de, gran parte de su, de su horario de parrilla eh, se ...conectan a nosotros vía internet... ...y entonces yo recuerdo... ...lo tengo por aquí apuntado... ...que eran en me permitís que lo lea, en México, en Costa Rica en Puerto Rico, en Argentina incluso dos emisoras y en Estados Unidos hay emisoras que emiten onda terrestre nuestra programación, con lo cual esos 5 millones yo creo que se quedan en, en algo ridículo para donde pueden llegar nuestras voces y nuestros mensajes de esperanza, y el CPM o sea, eso ya de entrada, y a lo que podemos llegar muchísimo más, nosotros como nuestro territorio per se es España uh -huh. el Estado Español eh, nuestra idea es con, la, con lo que hacemos aquí y la producción que estamos haciendo, llevarla a radios donde no hay presencia de nuestra denominación, donde hay gente que no ha oído hablar de mensajes o no tienen programación adecuada o buscan otra programación, queríamos llegar, nuestro objetivo sería a todos los pueblos de España, de una uh -huh. manera o de otra. Y desde el CPM queremos hacer lo mismo. El CPM, en el, o sea, en el departamento multimedia, sería poner al alcance de todo el mundo, precisamente... Todo esto vía Internet, como ya se está haciendo a través de radioventista.com, como se va a hacer a través de nuevavida.tv y eh, a través de lo que es el, el Departamento de Imagen, de Producción de Televisión, queremos llegar a, si es posible, las casi mil televisiones o 900 aproximadamente televisiones locales que hay en España de momento, ofrecer algo de calidad. La gente lo, lo, lo, de verdad lo necesita, y eso es nuestro objetivo, nuestra ilusión. Vamos a ver cuánto tiempo nos va a tomar para conseguirlo, pero ese es el reto. <risa> al fin y al cabo, bueno, eh, estamos eh, realizando una labor y creemos que aportamos eh, cosas a la gente que nos escucha. ¿Qué piensas, eh, un poco más concretamente, qué aportamos? ¿Qué, ¿Qué estamos dando, qué estamos ofreciendo desde los medios de comunicación cristianos adventistas? Desde los medios de comunicación cristianos en general ya de entrada se ofrece una programación alternativa, algo que la gente no encuentra en otros lugares. Yo escucho muchas veces, a veces cuando tengo tiempo, tertulias en distintas eh, cadenas de, de, de radio y me dan ganas de quitarla, paso a otra, porque hay tertulias donde eh, la increpancia, el insulto, a veces no velado sino abierto incluso, la falta del respeto, la crítica, que es audiencia barata para mí en ese sentido cansa cansa mucho cansa mucho nosotros no no, no vamos en esa línea yo me encanta los hace tiempo que, que yo antes estaba en Huelva y escuchaba el magazine por a través de internet Me encantan los magazines que, hacemos, que se hacen aquí Que hacemos entre todos Porque lo hacéis de una forma positiva, constructiva Y eso la gente lo, lo valora, lo aprecia Es lo que realmente necesita Y por supuesto, lo, lo, el resto de programación que tenemos eh, A la, la luz de la ciencia eh, uh -huh. Programas de salud con Hilario Chiné Todavía creo que estaba en Parrilla hasta hace poco eh, La gente aprende cosas Cosas que no, no, no la encuentran En cualquier televisión, en cualquier radio uh -huh. Ese es, Esa es la, la principal a, aportación Que nosotros podemos hacer Una calidad ...en contenidos, en lo que es la parrilla... ...o sea, la frecuencia, la frecuencia... ...la alternativa... La alternativa. Bueno, pues eh, programas de salud, programas de formación, programas eh, espirituales, programas jóvenes, programas infantiles, muchísimos tipos diferentes de programas, pero sobre todo, como dice Pedro, eh, programas eh, con una ética especial y con una forma de hacerlos, pues esperamos que, que diferente. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro Torres, director del Centro de Producciones Multimedia y también de Radio Adventista. Te deseamos las mayores bendiciones para continuar trabajando por este centro Gracias y bueno, pues ojalá se cumplan todos los sueños que tanto tú como todo el equipo tenemos pues, para este centro y para, evidentemente también para la radio. Continuamos con el programa. Muchísimas gracias. La verdad es que le agradecemos a, a Pedro que esté con nosotros, que haya estado con nosotros en este programa. Y ya le habéis escuchado, la ilusión, la programación, pues aquí estamos, aquí seguimos para serviros con un nuevo director general y sobre todo todo el equipo de Radio Mencista también pues para serviros para estar junto a vosotros y seguir haciendo esa radio cada día que pueda llegar a vuestro corazón con un mensaje de parte de nuestro Señor esperamos y confiamos que siga formando parte de ese grupo de oyentes en cualquier parte del mundo gracias por estar ahí concluimos queridos amigos con un texto como siempre como cada día un texto extraído de la palabra de Dios un texto precioso se encuentra en el Salmo 119 versículo 105 que dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbera en tu camino. Esperamos y confiamos que Radio Adventista pueda cumplir también esa función en tu vida juntamente con la Palabra de Dios. Nos escuchamos. Hasta mañana. No nos fales.